pasado, presente y futuro toda la información sobre nuestro estado de la mano de alave de y ratia aquí comienza órdago navarra arrastra elaldeón en chuleo quetaónguieto Riveriro gure y guerracha navarra en chuten bienvenidos amigos una tarde más a estas vuestras ondas soberanas navarras esto es órdago navarra La semana trágica económicamente hablando, que vivimos la pasada semana, ha vuelto a tambalear los cimientos degradados de la economía española. Día tras día nos vamos despertando con noticias cada vez más trágicas sobre la economía española y por lo tanto, después de ver las rasbas del vecino griego cortar, nos ha entrado una inevitable pánico a la de ver nuestro futuro más cercano. España ha entrado, gracias a la obligada transparencia que exige la jefa alemana... ...en una espiral de sumas y sumas de cifras y más cifras... ...que han puesto el techo de la deuda española cerca del infinito. España está arruinada y esta ruina, como le pasa a los griegos... ...ya está tocando a los bolsillos y estómagos de muchos navarros... ...que ven como cada día baja su poder adquisitivo en las carnicerías... ...la gente de a pie se pregunta... ...¿qué culpa tengo yo si solo he hecho trabajar durante toda mi vida?... ...y la respuesta está sin lugar a dudas como siempre lejos de nuestra tierra... ...en Madrid, donde dirigen el cotarro y nuestro destino. La crisis está creando sin ambigüedades lo que significa pertenecer a España... ...y desaparecen para no enturbiar la demostración... ...las discusiones identitarias o lingüísticas... ...quedando en la arena política un solo argumento, el económico... ...que es el lenguaje que todos entendemos". Ya no dudas es que España significa retroceso y pérdida de bienestar y, afortunadamente para los soberanistas, estos argumentos que descalifican la viabilidad de seguir dentro del Estado español, consiguen el total consenso entre todas las clases sociales sin importar su procedencia u origen. La pela, como dicen los catalanes, es la razón número uno para argumentar la necesidad urgente de abandonar España y declarar nuestro Estado soberano de Navarra. Nadie en estos momentos puede defender la pertenencia a España cuando estamos viendo las consecuencias de lo que significa un rescate económico. Seguir en España es perder el poder adquisitivo que con nuestro trabajo hemos conseguido. Nosotros no hemos robado, ni malgastado ni especulado y por lo tanto no tenemos por qué pagar la crisis española. Un rescate de la economía española supondrá retroceder a los años 60 y esto significa emigración, pobreza y subdesarrollo, escenario perfecto para los porfranquistas y por supuesto para la iglesia. Después del rescate, la vuelta a la moneda antigua como parece que ocurrirá en Grecia y de nuevo más empurrecimiento de las clases débiles. Emigrantes de los años 60, ¿ha merecido la pena pasar toda una vida trabajando para mejorar y ahora volver a la miseria que dejasteis en los pueblos? Este es el pago que de nuevo nos da España. Es la hora de pensar y comenzar a cambiar. El Estado Vasco de Navarra es la única solución económica para todos los que vivimos en Navarra. Esto es Órdago Navarra. Aurrera. Power to the little people. Lautada y Aramayo, 107.4. La Rioja Treviño, 107.7. Ayara y Niña Quiratea, 96.5. Sakana 90.6 A la vez irratian. Azpaldi honetan ez duaz matzen Mide kriseiuko genioa O porra kartu ditu beste barik Nita zaztudan Behar bada okeren esen bientzan, etxia joaten hitza izunean, kontxolamendu dila hitz Bueno amigos, y vamos a entrar en materia en este hortagón número 69 que creo que, que hemos hecho en el día de hoy. Vamos cumpliendo poco a poco etapas y vamos poco a poco día a día pues aumentando nuestro mensaje. Cuando comenzamos no creíamos que tendríamos tanta temática para poder explicar a nuestros oyentes y de verdad que en estos dos años todavía no hemos acabado con todo lo que queremos que podemos enseñar a, a nuestros oyentes. Y bueno, vamos a entrar eh, en nuestra sección. Bueno, no tenemos sección de la crónica porque bueno hemos decidido empezar un poco a improvisar Y tenemos al otro lado del micrófono como siempre a Iñigo Domica, Iñigo Arrastaldeón. Arrastaldeón, cierra. Uy, perdona, pero te tenemos un altísimo Un momentito que ajustamos aquí rápidamente. Muy bien. Arrasta, ver, ahora Ahora, perfecto. Bueno, pues en principio vamos a vamos a entrar un poco eh, hoy no es que sea definitivamente el programa eh, económico, pero realmente sí que va a ser económico y de historia creo que vamos a hablar bastante poquito hoy que aunque es muy interesante como sabe todos nuestros oyentes pero bueno vamos a entrar un poquito en lo que es económica economía porque digamos que las noticias mandan y lo que estamos diciendo nuestra no editorial que parece ser que la necesidad de pues de marcharnos de españa es cada vez más inmediata no ñigo si sí, así nos una cosa es que la necesidad sea marchano de españa ¿no? que es lo que parece que económicamente están marcando ¿no? con todo el tema esto de que sube la prima de riesgo que está ya la misma cantidad casi de cuando intervinieron grecia irlanda o portugal al 500 o 200 puntos no sé cómo estaba eso pero o sea, que es una cosa la de marcharnos otra cosa es que nos dejen marcharnos eso el es imperio bien. no te va a dejar marchar evidentemente que no nos van a dejar marchar vamos a no hay... vamos a ir entrando en materia España no es Grecia. España no es Grecia. España no es Grecia. La situación es de extrema dificultad. Esta es una nueva jornada de disturbios en Atenas. Por eso cada viernes continuarán las reformas ...las pensiones se congelan, se suben los impuestos... ...y bajan los sueldos de los funcionarios... Down, luck, luck, yeah. ...por fin ha quedado aprobado el segundo rescate a Grecia... ...los 130.000 millones se ingresarán en una cuenta blindada... ...como vengan otros ¿eh? a hacer los presupuestos... Va a ver usted lo que se ajuste de cuentas. Bueno, bueno, bueno, esto suena a pánico, evidentemente. Bueno, pues eh, aparte, bueno, que tiras a nuestros invitados que tenemos también en nuestro estudio, a otro Íñigo, Íñigo La Ramendi, Arsadión, Íñigo, ¿cómo estamos? Opa, Arsadión. Bueno, muchachos, estamos los dos eh, ya conectados los tres, eh pues toda pánico, ¿eh? ¿Cómo lo veis La Ramendi? <risa> Pues bueno, eh, yo creo que como todos, ¿no? Joder, pues con, con dudas, con, con expectación, no es sé si expectación es la mejor palabra, pero con a ver qué es lo que viene, ¿no? Porque la verdad es que llevamos ya, ya esto se va haciendo ya bastante largo y yo creo que, que más que menos pues todos vamos teniendo bastante claro que pues todos los que por ejemplo han salido en esa cuña que que has puesto ahora y tal Desde luego no. respuestas claras no hay, las pocas que hay desde luego no van en una clave de solución, por lo menos de una solución desde el punto de vista del bien de la sociedad, de, del bien de la gente, ¿no? Sino más bien del bien de desde Pero, luego de otros. Yo me acuerdo Rajoy, bueno, yo hoy nos acordamos todos, mira que Rajoy no habla muy claro muchas veces, habitualmente, o se Calla. Pero bueno, en campaña pues lo que más repetía, no, no vamos a crear empleo, vamos a crear empleo y todo eso. Joder, lo de, con perdón lo de, Ya sabemos que los políticos sus, ver, Era poco creíble yo creo Para nadie con un mínimo de criterio Era bastante evidente, pero vamos Le ha durado el disfraz Ni nada, nada <risa> Bueno, vamos a, a recurrir Como siempre nos gusta eh, En vez de nosotros tener que aportar datos eh, porque no para, para que nadie nos acuse de manipulador Vamos a coger datos de fuentes españolas eh, De cadenas y televisiones españolas Y precisamente un programa que salió el domingo en la sexta Muy interesante, que nos dejó a todos bastante Impresionados porque las cuentas Fueron exactas Y vamos a escuchar un poquito, si os parece Lo que, lo, bueno, los conceptos que en principio Explicando lo que es un rescate Y luego vamos comentando entre nosotros tres Vamos a escuchar un poquito Ah... El rescate es que tú no puedes pagar las deudas y entonces viene alguien para echarte una ayudita, echarte un cable y en este caso sería, pues bueno, que la deuda que tenemos en España, que es muy elevada, vendría alguien y diría, bueno, nosotros pagamos esta deuda y a partir de ahí vamos a hacer una reestructuración de la deuda. Pero ¿quién decide que hay que rescatar un país? Eh, normalmente no hay mucha experiencia en el caso de Grecia, Unión Europea, con el Banco Central Europeo y sobre todo el Fondo Monetario Internacional. ¿De dónde sale el dinero para hacer un rescate? El dinero sale de aportaciones que los distintos países integrantes del Fondo Monetario Internacional van aportando, van aportando en concepto de préstamo, como si dijéramos, al Fondo Monetario Internacional para que el fondo con el dinero que tiene ayude a los países que están en una situación comprometida. O sea, es dinero público. Es dinero público que cada país aporta. Obviamente España ahora casi no aporta nada, pero los países que son potencias, como Estados Unidos, Alemania, van haciendo aportaciones. Ahora hay un fondo en el Fondo Monetario Internacional que es de 500.000 millones de euros. Y este fondo tiene, en principio, un destino claro y marcado. ¿Y cuál es ese destino? España. España. Están 500.000 millones preparaditos para... Hemos de rescatar, vamos a rescatar a España. ¿A qué está obligado un país que es rescatado digamos que su política económica todo el tema de sus números sus finanzas todo esto pasaría a estar bajo el control de Bruselas teóricamente O ya ya no, tú, ya no dominas Europa. tú las cuentas no, de ya. tu país el rescate por ejemplo en Grecia que se está haciendo hay unos señores que de, son del Banco Central europeo y del fondo monetario internacional que aterrizaron en el momento en el que se rescataba Grecia y que tienen una planta en el Ministerio de economía y están trabajando allí o sea directamente directamente o sea ellos son son los que marcan la política en Grecia en temas económicos. El señor Griego que trabajaba en el Ministerio de Nada, Economía... Nada, este señor le subirá los papeles, imagino al otro y le enseñará y el otro dirá, muy bien, muy bien pues váyase ya le diremos algo, esta es la realidad, o sea que vas a ser un país esclavo, por decirlo de alguna manera una colonia en manos del resto de Europa fundamentalmente de la Europa que tira que es Alemania y Francia Bueno, bueno, pues ya hemos escuchado un poquito, vamos, qué cosa impresionante el Imperio Español convirtiéndose en colonia de los alemanes Eh, Doimica, ¿cómo ves el tema? Pff, jodido, perdón. Bueno. Vamos. ¿Seríamos doblete colonizar nosotros o Pues hombre, tendríamos ya encima dos colonias, eh la colonia española y la colonia alemana. Otra vez en definitiva sin decidir, ¿no? No sé, igual mejor la alemana que la española, pero bueno. Al fin son son colonias. Pero no eh... claro Pero del tema está ahí, ¿no? el, el... como han comentado el programa este en El Salvador, ¿no? El rescate es lo que tiene. Pero comentando un poco, o sea, es lo que lo que nos va a venir, entendemos que es lo que está pasando en Grecia, ¿no? Hay como mirar a Grecia para suponer que es lo que uh -huh. nos viene aquí, ¿no? Eso es. Y, y, por ejemplo, lo que se ha visto en Grecia, que ha habido elecciones y que ha un partido de izquierda, vamos, con, que lo que pide es salirse del euro y no pagar. ¿Qué pasará aquí, no? Eso, ¿qué pasarás, Íñigo? ¿Plantarán? En, en Grecia, dices... Pues en junio lo veremos. Ve, eh, mi, ya veremos. Mi opinión es que es, no tiene vuelta atrás. O sea, igual en otro momento sí, pero yo creo que ahora es que, sinceramente, el tema de la situación de Grecia... Es decir, eh, para mí una de las ideas clave de todo este asunto, y lo estamos viendo en Grecia, pero yo creo que es la mecánica general... A mí me da la impresión todo este sistema que, que se está hablando y que ha comentado este, el, el que entrevistaban en El Salvados, pa, yo creo que hay que decirlo claro, es una gran estafa piramidal. Es decir, eso que la estafa piramidal es un delito. Es decir, la idea del… La, ¿Qué? No, no. Joder. Ha sido un… <risa> <risa> Algo por Pero, es decir, ¿cuál es la idea? Yo creo que el concepto de la duda, ¿cuál es? Eh, un Cuando tú te endeudas, lo que ganas es tiempo. Es decir, pero la lógica de la deuda es, yo me endeudo, me dan un dinero del que no puedo disponer ahora, yo hago una actividad que me genera un rendimiento, y esta es la clave, y con ese rendimiento yo pago la deuda y me quedo algo. Ese es el principio básico de endeudarse, ni más ni menos. Cuando lo que tú le pagas, el, el, el, bueno, eso es, entiendo yo, la lógica racional básica, de lo que es la deuda, de por qué para qué sirve la deuda y por qué existe la deuda, no por otra cosa. Eh, la estafa pirámide es cuando tú consigues fondos de otras personas que te da dinero eh, y tú no haces ninguna actividad que genere un rendimiento, sino que simplemente a los que te han pagado les pagas con el dinero que te dan otros. Solo mueves el dinero. Eh, solucionar la deuda con más deuda es eso, es un principio exponencial, es decir, la deuda con más deuda y hasta cuándo, es decir, al final la deuda se tiene que pagar con un rendimiento que se genera y yo de eso no iba a hablar, es decir ¿cuál es la solución para la deuda? No, una refinanciación de la deuda sigue siendo deuda Hombre, pero, antes, antes pero, España no, pasa que ahora no en esa situación de, de imperio como tenía antes ¿no? Ocupaba un, unos pueblos, los colonizaba, les sacaba el dinero y tapaba sus deudas ¿no? Claro, durante muchos siendo, siglos eso ha sido así, pero ahora, ahora ahora no tiene que ser de otra manera, ¿no? Ahí es hombre, a nosotros nos esté, evidentemente con las cifras económicas que tiene España donde van a tirar rápidamente desde Cataluña y del País Vasco o de Euskadilla una barra como así como nosotros sí. Para, para pagar esa deuda no porque claro. hay otras provincias que como motor económico no van a facturar aquí pero y un poco lo bueno lo, lo que veo afortunado de este tema es que aquí ya no hay que hablar ni de sentimiento ni de identidades ni de lenguas ni nada. aquí hay que habla de la pela y la pela es matemática pura y la matemática no se puede manipular ¿no? No, y tú que, eres, que, traba, que eres, pues no. pues, Hombre, las cifras sí se pueden manipular sí. como se explican ¿eh? lo que pasa es que antes se coja elmente y, y en esto pasa mucho y en economía lógicamente como tú planteas una, una misma realidad, en función de cómo la explicas cuantitariamente, puedes transmitir una sensación u otra, así que es cierto, ¿no? Hay ese esa fase un poco tópica, ¿no?, de que la, la media aritmética es ese principio según el cual si yo tengo dos pollos y tú no tienes ninguno, cada uno de nosotros tiene un pollo, ¿no? Y hay, en la estadística algo hay de, hay de eso, pero, a aún así… Las mentiras no se pueden aguantar Es decir, hay veces que la situación es tan evidente Y que es que es, es palmar Y como ¿Ves? bien dices, hay, no hay hay lo que hay Y los números cantan ¿no? en, es, este, es en este programa que, que estamos viendo Aquí vamos no se libra nadie de la deuda Como has dicho tú, es piramidal Y, y, y recorre todas las ...extractos sociales, ¿no? Hmm. Y aquí este señor lo explica muy bien y vamos a seguir un poco escuchándole. Deuda familiar. La deuda familiar es la deuda de las familias. o sea Aquí debemos... estarían nuestras hipotecas, exacto, nuestros exacto. créditos para comprar un coche... Exacto. En el año 2003 las familias debían 451.000 millones de euros. Que no está mal. No está mal, pero mmm, todavía era aceptable. Y a partir de aquí empezamos con la casita, el pisito, el cambio, el electrodoméstico... Y empezamos a comprar cosas... a Hasta que en el año 2008 llegamos al punto álgido con 912.816 millones de euros. de Casi nada. Eso no has... ya para empezar en la base. Con esas cifras la verdad es que te pierdes. O sea, son unas dimensiones tan bestiales que... Esto, aquellas esto bueno, todo el mundo conoce y sabe ya ha tenido. Bueno, el que, el que la haya tenido y, y la haya roto ha sido afortunado, pero esas esas tarjetas de crédito que te daban tan con tanta alegría, ¿no, Doma y K? Pues un poco ahí sí. está... Sí, sí, que todo mundo, Una visa, un, venga, no hay problema, se paga el mes. Y la gente pidiendo préstamos, que... pedir viajes... Sí, no, la, no el, el problema es que lo que hay detrás de eso es, es meramente artificial. Es decir, eh, yo me acuerdo cuando estudiaba un poco que la definición básicamente de economía va ligada, digamos, a la satisfacción de necesidades. no Es decir, se supone que las personas tienen unas necesidades, unos deseos o como se quieran llamar, y hay una oferta que pretende satisfacer esa demanda. Pero lo que en los últimos años ha habido es exactamente lo contrario. Es decir, yo tengo una oferta completamente inflada que, sabe Dios por qué, necesariamente tiene que crecer y crecer y crecer y claro, lo que tengo que hacer es crear demanda para esa oferta. Es decir, se le da completamente la vuelta a la razón de ser de la economía y se pone el carro delante de los bueyes. ese es ¿Y cómo se hace eso? Pues con, haciendo trampa y la, la, la clave de la trampa es la deuda. La deuda y una mmm, Expectativa de falsa riqueza No, el precio de la vivienda nunca va a bajar yeah. Pero eso es aire Y cuando metes más aire en un sitio Eso se llama un globo, ¿no? ¿Y qué pasa con los globos? Explota. Ya sabemos, ¿no? Plof. Y eso es lo que ha pasado. Ni más ni menos Pero el problema es esto Una gran mentira basada en la repetición Porque las personas somos así Vivimos en sociedad Y se crean ciertos mantras Que, que los vas oyendo, que se van repitiendo Y nos los tragamos lo, lo grave me parece a mí de todo eso Y vuelvo a lo que he dicho antes De los dos pollos Y que cada uno tiene uno y todo eso Es que un tema importante es que ese incremento Tremendo que se ha hecho en, de, en esos años Como ha comentado el de la entrevista en, en el endeudamiento Tampoco es que todo el mundo lo haya hecho igual Es decir, eso es un total uh -huh. Pero ahí, no toda ahí, la gente ha puede igual en eso Ahí queremos llegar claro, Ahora, sí. el reparto de la, de la resaca De esa acción ¿Está afectando de verdad más a quienes más han generado esa deuda o no? Yo creo que no. Entonces, quiero decir que yo no, no estoy muy de acuerdo con eso cuando se habla del, del nosotros. no Bien, nosotros sí, ¿eh? o sea, hemos, se suele decir, no la gente todos eh, sí. asumimos unos comportamientos que generaron esa deuda, nos endeudamos, bien, pero unos más que otros y luego el reparto de, de la resaca como digo de eso, yo creo que no está siendo precisamente más a quienes más lo, lo han generado y eso yo creo que no es un asunto de segundo orden Vamos no. a, a seguir, vamos a escuchar ahora las dudas que tienen las empresas ¿eh? y luego vamos a escuchar a continuación también las administraciones, agárrense Deuda de las empresas. Estas son las empresas no financieras. Cuando decimos empresas no financieras... Fuera no, los bancos. Exacto. En el año 2003 había 706.000 millones de euros de deuda, pero empezamos con lo que es la euforia de la inversión, la exuberancia, vamos a comprar OPA, contra OPA, fusión, absorción, muy bien... Total, que ahora se debe por parte de las empresas 1.260.800 millones de euros. Por eso hay tanto concurso de acreedores y tanta empresa tocadita, pobrecita. ¿Cuáles serían las principales empresas que tienen esta deuda? ¿Son empresas medianas, pequeñas, grandes? No, las principales, por ejemplo, en el año 2011 son las del IBEX 35. Hay 28 empresas, 28 empresas que deben 604.000 millones de euros. Deuda de la administración pública. O sea, ¿Aquí el, quién entra? El Estado central y luego estarían todas las comunidades autónomas también, los ayuntamientos. Aquí no están las empresas públicas. Si le pongo las empresas públicas, se dispara más. No, deuda. no es suficiente. está bien. Fuera empresas públicas nos quedamos solo con la deuda de las administraciones. ¿Cómo ha ido esto? Bueno, en el año 2003 era de 433.000 millones de euros, pero en el 2008 empieza a subir. Son 507.000 millones de euros. En el 2010, increscendo, 706.000. Y en el 2011, 736.000. Aquí no ha habido bajada de, de, no. de la deuda. Aquí vemos que 2008, más. que en los otros gráficos era siempre la punta... Sí. ...ha ido aumentando en 2009, 2010, 2011... ...¿en qué se gasta la administración pública... ...más dinero en estos años? Bueno, se gasta en muchas cosas... ...hay el gasto de personal, de un lado también... ...hay los intereses de la deuda, también de un lado... ...hay las transferencias que va haciendo... ...papá Estado hacia las autonomías... ...luego también obra pública... ...que no ha servido para nada... ...y luego también ha habido un efecto muy interesante... ...que es que claro, cada vez... ...como la actividad económica ha ido bajando... Cada vez hay menos gente que trabaja. Como cada vez hay menos gente que trabaja, hay que pagar más subsidio de desempleo. Esto aumenta el volumen de gasto público. Y Profesor, y... Bueno, pues eh, como vemos, eh, las empresas... Eh, casualidad, ¿no? Del IBEX 35 dice que veintitantas empresas son las que tienen, digamos, las deudas más grandes de todo ese montante tan brutal, ¿no, Domaica? Esto es, es que es para asustarse. Hombre, esto, esto viene a colación... Oh, o no, ahora, me viene a malamente un poco, comentante ha comentado que creo recordar que a Grecia le intervinieron porque falsificó los presupuestos, ¿no?, o el, o el, el asunto que mandaba a Europa. Mm. Y, y España decía que no, o sea, si esto ha pasado, ¿sí? es que España también ha falsificado o, o ha ocultado la realidad. Bueno, estos días hasta el caso de, creo que era Madrid y Galicia, no sé si alguna otra vale, comunidad... Eh, sí. Valencia. Casualmente, casualmente del, del PP. Qué mala suerte. Sí. Sí. Vamos a terminar porque, bueno, vamos a terminar, nos falta un par de cortes, pero este es importante, lo que deben los bancos. Ahí, eh, vamos a ver lo que deben los bancos. Toma, balance cajas de ahorros. A la izquierda el activo, a la derecha el pasivo. ¿El activo qué es? El activo es la inversión, lo que una entidad, una empresa tiene invertido, tu patrimonio lo que tienes invertido. Y ahora... Que los créditos concedidos son de 870.000 millones de euros y el depósito de los clientes de 590.000 millones de euros. por tanto Mira, Hay un desfase importante, importante casi 300.000 claro, millones de euros. Claro, es cuando necesitan financiarse acudiendo a los mercados. Por Pero tanto, que son otros bancos. Son otros bancos, son otras entidades, es en definitiva los trajines de dinero. Tenemos un desfase entre lo que los bancos dejan y lo que los bancos reciben de sus clientes. De prácticamente 300.000 millones de euros. Para llegar a esta cifra de dar crédito, tienen que irse fuera a buscarlo. A los mercados. Para que yo lo entienda, esto quiere decir que los bancos han dejado más dinero del que tenían. Sí, y han pedido ese diferencial de dinero y de ahí viene el problema. Bueno, pues eh, los bancos también, como, como, como pasó, ¿no? se han metido, se ha colado el corte. Esto como para asustar lo de los bancos, ¿no? En fin, en definitiva, que tengamos que con el dinero público subvencionarles, ¿no? Cuando hace un negocio privado, ¿por qué no se financian otras empresas? Es algo inaudito, ¿no? Sí, va bueno, lo que decía yo antes, ¿no? Es decir, ¿eh, ¿de verdad los que generaron esa deuda son los que de verdad lo están pagando? Pues no, mi impresión es que eh, sí que ha habido comportamientos individuales más o menos, no sé decir generalizados, pero que se puedan haber hecho más o menos habituales Pero evidentemente la parte del león no viene de ahí Y además los que han hecho eso Lo han hecho mm, por un eh, entorno Que viene generado por esos que aquí hemos dicho Que pues que a, al final tiene la mayor parte de la deuda Ahora, ¿cuál es la respuesta? Si, si eres tú eh, en tu casita mm, Pues te fastidias Pero resulta que otros han tenido la opción De buena parte de esa deuda en dueña, en, eh, Endosársela al Estado Y... A cuenta de una presunta ayuda Para que, como les decían Inyectar dinero en el sistema Para que el crédito fluya No ha fluido, pero nada Y a cambio, claro, ¿el Estado cómo se financia? Pues fundamentalmente de los curritos De nosotros Entonces, joder, así cualquiera vamos claro Le endiño la deuda a otro Y es a su vez que encima sea El que se lleve el mal rato Y ponga la cara de pan De decir, oye, cada uno de vosotros A través de ...pues de mil... ...todos los recortes que está viendo en, en las diferentes cosas ¿no? ...pero a la luz del día además... ...o sea que... ...otra cosa no nada ¿verdad Maica? ...sí no... ...el caso más eso... Lo de, de, ...lo de los bancos... ...es que al final... Eh, eh, ...el sistema... Eh, ...necesita a la banca para controlar al, al pueblo ¿no? Eh, ...no ha pasado nunca como hasta ahora creo... ...y bueno... ...creo en equivocarme... aunque no, no sepa mucho de historia económica en este sentido... Que, que se a controlado al pueblo de tanta manera De hacerle depender de O sea, todo el mundo, o, o la gran mayoría Tiene una hipoteca De algo, un préstamo de algo Eso entonces no pasaba O sea, no había ni... ni a veces, o sea, podías trabajar O, o digamos Ser autosuficiente en cierto tiempo Pero bueno, aunque, aunque trabajaras No tenías un préstamo ni a tan largo Tiempo, ni de dinero Ni tanto tiempo te va a costar pagarlo O sea, te tienen ahí agarrado Las y, que, mm, mm, sí, y, sí. En, y en ese momento o sea la, la banca es necesaria para el estado para el control del pueblo ¿no? si te tienen controlado tienes algo que perder y no vas a levantarte contra contra de estado ¿no? mm. si no, si no tienes nada que perder sí pero es que es un extremo que, que bueno intentan intentar controlar de otra manera no usando violencia como mm. está viendo ¿no? en, mm -hmm. en okay. las situaciones de la policía mm -hmm. pero a la banca la tienen que, que mantener como sea Efectivamente. Vamos a terminar ya, porque aquí viene ya la, el, el clímax de, de esta entrevista con todas las los datos juntos y de verdad que asustan. Déficit público español. Esto es lo que se gasta más de lo que se ingresa. Para entendernos, vamos a este año, que es el 2003, papá Estado ingreso y papá Estado gasto Y gastó 1.622 millones de euros... ...más de lo que había ingresado... ...teníamos un poquito de déficit... Poquito de déficit. ...año 2003... ...poquito más hombre, de déficit. pero es que aquí hay años que tenemos eh, súper hábit... la economía del tocho... ...la economía del tocho que o sea, iba sola... ...o sea, que teníamos claro. beneficio... ...año 2008, otra vez, fatídico... ...empieza a aumentar el déficit... ...pero claro, este déficit no es este de aquí, ¿eh? ...no, no, o sea, este está multiplicado... Se, pues, hasta, mira, claro, ...por veintipico... ...pero, cuidado, porque esto es como el pecado... ...la primera vez que pecas, te cuesta... ...pero cuando has pecado... Te encuentras a gusto pecando y el Estado peca. Déficit del 2009, 117.306 millones de euros. Toma ya, pero Se este año pe pero, pero, pero pecamos muchísimo, ¿no? Mucho, pecadores. O sea, aquí la petamos, claro, pecando. aquí vuelvo otra vez a petarse, 98.000 millones de euros de déficit. Y aquí 91.000 millones de euros. Sumamos cuatro años, en cuatro años España tiene un déficit de 352.000 millones de euros. Balance deuda PIB, Producto Interior Bruto, que es lo que España produce en un año. Y por otro lado, lo que debemos. Lo que debemos. Adelante. Y entonces, la situación es la siguiente. El sector financiero, dato de 2010, pendiente de conocer el dato de 2011, tiene una deuda una deuda de 1.094.000 millones de euros. Bien. Las familias, como hemos visto, 871.500 millones de euros. Más. Las sociedades no financieras, 1.260.800 millones de euros. Más. Administraciones públicas, 736.200 millones de euros. Dan un total de... 3.962.000 millones de euros. Y para pagar esto... ¿Con qué contamos? Con lo que produzcamos, y sino sobre cuánto producimos, un billón setenta mil millones de euros. ¿Producimos cuatro veces menos de lo que debemos? Exacto, o debemos cuatro veces más de lo que producimos. ¿Usted cree que vamos a pagar todo esto que debemos? No. No lo vamos a pagar, no se puede pagar. ¿Cuánto tendríamos que trabajar para poder pagar esto? Hombre, tendríamos que trabajar cuatro años y durante estos cuatro años destinar todo el dinero que se produjera para pagar esto, cosa que es imposible. Por tanto, hemos decidido... Sin hacer nada más. Sin comprar, sin nada, sin comer, produciendo, produciendo, produciendo y pago toda la deuda. No puede ser. Cuatro años. Cuatro años. sobre esta Por eso yo digo que con racionalidad y para que hay el excedente, el superávit de todos necesitamos 40 años, 50 años. Bueno, pues eh, queda más claro Aquí en el estudio había risas No sé si risas o llantos no hay que, Yo no sé si esto da ganas de reír O da ganas de llorar Hombre, da ganas de De prepararse Ah, amigo Porque, bueno Los currelas, digamos, no es que tengamos mucho dinero ahorrado ¿no? Pero por pues, si acaso habrá que empezar a tener Algo de líquido en casa Como pasó en Argentina, ¿no? Aunque corralito ya tenemos, desde que solo nos dejan sacar Menos de 3.000 euros Aquí lo que pone claramente a las... Bueno, pone, digamos, salta la palestra, evidentemente. O sea, España es un país en ruina y en esa ruina nos quieren meter a nosotros. Y la pregunta del millón es... ¿Qué hacen nuestros políticos dejándonos estar en ese país todavía? lanzado Lánzalo vosotros. ¿Qué pensáis ahora que estamos a puertas de elecciones? Salsear, siguen salseando. Salsear, la propuesta de Urcullo, del nuevo estatuto. Es igual, nadie se plantea dar, dar un, un, un giro, ¿no? Un golpe, bueno, hasta aquí... Bueno, parece que le quiere aprovechar en sus discursos Está saliendo con un poco ese... Ha empezado diciendo ese discurso la soberanía La soberanía, hablando de soberanía Sí, hombre Por ahora La verdad es que son temas muy importantes Pero también un poco complicados Entonces al final, en las elecciones Al final se va un poco a lo básico no Además este es un tema Evidentemente estratégico Que va más allá de, de meramente un tema electoral no Evidentemente la soberanía Teniendo en cuenta, además, que la soberanía, una cosa muy importante que, que, que ha generado todo este proceso de crisis, evidentemente, es que yo creo que ha cambiado radicalmente, y en muy poco tiempo, el concepto de soberanía. Ajá. En todos lados, ¿eh? Y, de hecho, el, el concepto dos cosas. Por un lado, que, que ha cambiado completamente. Es decir, tradicionalmente se asociaba, sobre todo, a la cuestión más política, jurídica, etcétera, etcétera, que sigue estando. Pero, evidentemente, eh, ahora, la, la cuestión de la soberanía, vamos a decirlo así, efectiva, no formal, Si efectiva, evidentemente está en el primer plano O sea, se ha demostrado clarísimamente Que el concepto de acción de soberanía Ha por los aires Y por otro lado, eh, ha puesto el, el debate de la soberanía Pero de golpe, evidentemente En el, en el primer lugar ¿no? es decir En otros momentos parecía Lo has dicho tú también en un momento antes no antes Un tema de los sentimientos Que a mí todavía me cabrea Lo respeto, pero me cabrea un poco cuando digo Que parece que esto es tema de, de sentimientos Cada uno tiene sus sentimientos pero eh, se trata de la manduca, joder, o sea, Tanto de o sea, y No estamos hablando, yo siempre digo esa frase, ¿no? Vamos a ver, o sea, cuando hablamos de estas cosas no hablamos de pájaros y flores. Uh -huh. Hablamos de comer, o sea, lo que yo yo siempre para ver un poco o relativizar las cifras que, que la, la cantidad de cifras que hemos dicho, siempre invito a la gente a ponerse en, en una en la dimensión de la economía doméstica, porque es donde mejor lo ves. Ahí estamos. Es decir, lo que ha dicho es que si tú tienes un sueldo X Tienes que pagar cuatro veces ese sueldo. Joder. Yo, yo, cuando, yo me acuerdo cuando con el tema de la hipoteca siempre lo que se suele un poco recomendar es que en el porcentaje que supone te supone sobre lo que es tu sueldo, pues que no pase más allá del 30, 33, 40. La hipoteca. Uh -huh. De lo que supone de lo que tú recibes, ¿no? Evidentemente las cifras que estamos oyendo superan eso, pero <risa> pero con mucho, ¿no? Y encima, lo grave, ¿por qué ahí se da...? ...ese fenómeno exponencial que ha comentado el este señor... no ...al ver de año en año... ...pues por lo que he dicho antes... es decir ...porque lo que se hace simplemente es financiar deuda con más deuda... ...pero eso es apagar el fuego con gasolina... ...o sea, cada vez va a arder más... O sea, ¿qué, ...¿qué haría una persona en su casa?... ...pues evidentemente no haría eso... Vamos. ...bueno, pues Domaica, la cosa está muy mal... ...evidentemente el, nosotros eh, pensamos que lo que tenemos que hacer... ...es marcharnos de España, ¿no? Yo le pondría un, un ejemplo o una propuesta... ¿no? para cualquier partido que, que se tiende de independentista que, que empezar a hacer, ¿no?, en vez de lo que están haciendo ahora mismo, eh, ayudando a gestionar instituciones españolas, ¿no?, como por ejemplo con el tema de la de la renta, ¿no?, de cómo, cómo eh, además, creo que en otros programas habré un poquillo sobre ello, ¿no?, de cómo se tiran a yugular, digamos, ¿no?, a que defrauda. O sea, es que para... Para empezar a hablar de soberanía y de marchando de España, lo que que promover es que cualquiera persona que, se, que tenga sentimiento independentista que no pague los impuestos a España, sino que los empiece a pagar ya en la en nuestra, nuestro Estado. Bueno, pues ese es un poco el objetivo de ese programa y de, de bueno, de, de, de estas de estas charlas y estos comentarios, pues intentar, bueno, aportar nuestro granito de arena para comenzar a la gente de que lo mejor que podemos hacer es, es marcharnos de España y controlar nosotros nuestra propia economía. Pues nadieño a agradecerte de tu presencia al otro lado del teléfono y nada, ya, pues vosotros. estaremos en continuos programas, ¿vale? Vale, bueno, casco. Bueno, pues continuamos en Ordona Barra. ¿Estás escuchando? Horda Gonabal Horda En Alavedi y Ratia Tras la rendición de los agramonteses sitiados en el castillo de Ondarribia de 1524 y salvo honrosas excepciones, las élites navarra se sometieron al naciente imperio español. El palo fue contundente y la zanahoria hizo el resto. Los nobles, tanto agramonteses como beamonteses, se pusieron al servicio del rey castellano a cambio de favores, títulos y tierras. De esta forma se convirtieron en cómplices de la invasión extranjera. Es en ese momento donde nace el mito del pacto entre iguales, eh, según el cual Navarra se había sumado al Reino de Castilla de forma voluntaria, conservando sus fueros e instituciones. Esta invención fue creada y alimentada por las élites navarras tiempo después de la conquista para justificar su sumisión, así como para tratar de lograr mayores prebendas del conquistador desde una posición menos humillante. El atongaño ha pervivido con diferentes matices, hasta la actualidad en el propio mejoramiento os asegura que Navarra se incorporó al proceso histórico de formación de la Unidad Nación Española, manteniendo su condición de reino con lo que vivió junto con otros pueblos la gran empresa de España. Sin embargo, el análisis de los testimonios y documentos de la época no dejan lugar a dudas. Castilla empleó todo su potencia militar, uno de los mayores de Europa, para someter a Navarra y se enseñó con aquellos que no se sometieron. Tras la conquista se estableció un ejército de ocupación permanente. Los principales cargos militares, civiles y eclesiásticos fueron ocupados por españoles y las leyes del vencedor primaron sobre las propias. Las consecuencias de la conquista llegan hasta nuestros días. El Estado Europeo de antaño, uno de los más avanzados de la época, agoniza dividido en dos comunidades autónomas dependientes de Madrid y un departamento francés con la convivencia de las élites actuales. A pesar de vivir en la Europa democrática, en la Europa democrática del siglo 21, los estados español francés siguen negando a Navarra la posibilidad de decidir su futuro. Desde Gasteiz para la gran Navarra, Ordago Navarra. Amen. Um. Bueno, y este es comienzo del hindú tan estupendo y tan maravilloso que han firmado el sábado pasado en el, la plazafora Nafarro Abisirik 1512-2012 en Iruña. Impresionante, 50.859 visitas. como hemos dicho por nafarra vici que recorrió las calles de iruña y que por fin se volvió a ver otra vez la reivindicación del estado navarro en esa nuestra gran capital os aconsejamos que entréis en youtube y bueno tecle nafarra 150012 2012 y por supuesto que lo difundáis todo lo que podáis los navarros vuelven a levantarse en el año 2012. Bueno, y este Lindú fue, digamos, organizado por Nafarro Abisiric con el motivo de llamar la atención a la gente en esa marcha nacional que está pre preparándose para el día 16 de junio a Iruñea. Miembros de Bilboco Comparsa, Las Peñas de Iruñea, Donostiaco, Pirata, Blusa, Sinéscar de Gastet y otros agentes festivos han hecho un llamamiento a acudir al próximo 16 de junio a Iruñea, donde se celebrará esa marcha nacional organizada por Nafarro Abisiric. Bueno, pues animaros, os animamos a que entréis en el YouTube y veis este precioso y emocionante Lit Dupe de Nafarro Abisidic. Por supuesto, una canción del grupo Pizarre de Unac, Osteun Urte. para la Gran Navarra, Ordago Navarra. Bueno y el tiempo ha volado uf, ha volado y tenemos una noticia muy importante, evidentemente como sabéis está conmemorando este año 2012 el 500 aniversario de la conquista de la Navarra Central, pero nosotros los alaveses celebramos ya a partir de esta semana el 812 aniversario. ...del asedio que sufrió la villa de Vitoria-Gasteiz... Eh, ...por las tropas castellanas aquel el año de 1129... ...y bueno, aprovechando que tenemos a nuestro compañero... ...Higuel Armendi, bueno, pues nos va a informar un poquito... Nada, que como también pertenece, por supuesto, al grupo Navarrate... ...y desde Navarrate, pues nada, informarnos un poco... ...qué es lo que se ha preparado para esta para este asedio 2012. Pues empezamos mañana mismo, eh, jueves 24 de mayo... ...a las 7 de la tarde, en el centro cívico Aldave... ...que va a ser un poco... ...el centro de referencia de, de las charlas... Eh, ...Mesa Redonda... Eh, ...con el tema Navarra como Paradigma... ¿eh? ...en él participarán en concreto... ...diferentes iniciativas... Eh, ...Nafarroa, por Nafarroa Viziric... ...vendrá Sergio Uribarren... Eh, ...de la Asociación de ...vendrá Luis, Mar, eh, Luis María Martínez eh, Garate... Eh, ...desde Lizarra Irujo, de Irujo Echea Alcartea... ...Coldo Viñuales... ...desde la eh, Deva Goyena de Aichorroz Alcartea... Eh, ...José Luis creo que es ¿no?... ...José Luis Tudizarreta... Y, eh, ...y en nombre de Navarrate... ...Fernando Sánchez Aranaz... ...eh, repito esto... ...mañana jueves a las 7... ...en el Aldave... ...vale... ...después de descansar... ...y reflexionar sobre lo que hagamos ...el fin de semana... ...eh, el martes... ...segunda cita... ...el 29 de mayo martes... ...insisto, a las 7 de la tarde también en el Aldave... ...o sea que 7 de la tarde Aldave... ...eh, conferencia... Un tema que últimamente además eh, Ha tenido bastante difusión un urte eh, En concreto nos hablará eh, Joseba Arizna Barreta de Orreaga Iritxe taldea Y la guinda del pastel Efectivamente, eh, lo mejor suele venir al final Se dice, el postre Bueno, eh, pues repito, después del mañana jueves Y del martes que viene Ya el sábado a la mañana, el sábado 2 de junio Eh, Kale Gira, que ya se ha hecho otros años eh, Entonces, bueno, pues sigue la, la tradición, digamos eh, Empieza a las doce y media eh, En el palacio de Escorofi Escoriaza Esquivel Junto a esa reconstrucción Un poco chapucerilla, pero bueno Que queda bonita De las murallas navarras como Además, y además el, hay una placa allí. que pone, pone Murallas navarras es. O sea, que, bueno, es un buen referente Entonces allí, doce y media Y eh, bueno, pues de, después de dar una vuelta por una serie de, de calles del casco viejo eh, Acabaremos una hora después, a la una y media En la, la plaza del, del machete Bueno, la plaza, el, el farolón le suelen llamar eh, Lo que es la entrada al machete desde la cuesta Donde está la farola eh, Donde ahí se llevará a cabo un pinchopote navarro Sí, bueno, también hay que recordarle, porque lo tenemos aquí anotado el, el circuito de la Calejira, pues va a pasar por la calle Sirvas de Jesús La calle Diputación Virgen Blanca, Plaza Nueva Luego sube al lado por corre Digamos, pues pasando por el gobierno civil Y sube ya directamente a, al farolón Y bueno, pues desde aquí, desde Ordago Navarra Animar a todos los que nos escuchen Tanto por internet como por Alavedi Pues bueno, que las banderas navarras Van a florecer este sábado Día 2 de junio Y bueno, y os esperamos, en lógicamente En esas charlas que ha organizado Navarrate Churí Patpausa Bueno, llego ya, pues nos hemos quedado prácticamente sin tiempo, tenemos una sección preparada contigo, no no ha dado tiempo, pero bueno, eh, un poco por, eh, por estos minutos que nos faltan y, y bueno, aprovechando que tú pues eh, tienes el tema económico bastante bien, ¿no? Bueno, no sé. Por lo menos aprobaste cuando estudiabas, ¿no? Economía, o me sí, lo pasé. Bueno, sí. Evidentemente es a nosotros a los eh, vamos a pagar los los navarros una cosa que no va con nosotros, ¿no? El tema económico español. Sí, bueno, eh Bueno, de tiempo no andamos muy allá, ¿no? Justito. Comentamos un poquito bueno, ya. Bueno, muy por encima. no sí. básicamente Igual en otro momento ya lo ampliaremos más. Pero bueno, básicamente es una noticia... Yo por lo menos creo que no ha tenido mucha difusión. Yo creo que por dos motivos. por eh, Porque es un tema un poco áspero, ciertamente. Pero bueno, también yo creo que porque ha habido interés en que sea así. Porque la forma en que se ha resuelto pues ha sido muy... Como se suele hacer siempre... En general en Navarra y en particular en lo que es la Navarra reducida, comunidad foral Navarra, que bueno, yo creo que lo sabemos todos perfectamente. no Bueno, eh, muy resumidamente la cuestión básicamente, ya, ya la de, detallaremos más, pero bueno, viene a partir del tema de, del IVA de Volkswagen. Muy resumidamente, eh, la planta de Landaven de Volkswagen, eh, el noven, casi todo lo que hace es, es exportación, el 90% de su producción la exporta. Entonces, eh, por cómo funciona el impuesto del IVA, que ya lo explicaremos un poco, eh, la, la cuestión es que el, el IVA que se exporta, eh, si se, el IVA mmm, lo paga el consumidor. Entonces, las empresas que no, no son consumidores, al final el efecto para ellos es neutro, le repercuten les soportan de sus proveedores un IVA y ellos pues lo, lo traspasan al que viene después, no lo repercuten. Y en pues ahí se hace un balance y si repercuten mucho eh, pues eh, le pagan a, a la hacienda, ¿no? O al revés. Entonces, hay el matiz de que en el tema internacional el IVA de exportación eh, para evitar una doble tributación y ahora lo vamos a dejar, pero bueno, que sería pagar dos veces el IVA correspondiente lo que se exporta va sin IVA. Entonces, eh, la cuestión, claro, ¿cómo compensa la empresa ese IVA que no puede repercutir? Pues el IVA que ha soportado se lo tiene que pagar la hacienda. Uh -huh. En este caso, Landaben, la hacienda en la que, en principio, la hacienda donde está radicada sería la hacienda foral navarra ¿Qué pasa? Claro, el IVA soportado de Landaben no es solo de ámbito Navarro, es muy grande. Entonces, cuando Landaben empezó a... se implantó plenamente Volkswagen, que fue en el 94, pues diseñaron un sistema para salvar eso. Eh, a través de una eh, comercializadora en Barcelona, a la cual le, le vendía, en realidad es una ficción, como tantas cosas. Como, ¿no? Pero, sí, la burbujas. Un, sí, sí, al final, el problema es que a veces, el, como el que miente al final se acaba quedando atrapado en su mentira, pues es lo que tiene, ¿no? esto la ingeniería financiera es muy peligroso. Eh, bueno, eh, resumiendo, sí, la, la cuestión, el, ¿el resultado cuál ha sido? Pues que durante un montón de años el IVA, que... Que, que cobraba la eh, el gobierno de navarra cobraba y luego eso que cobraba la hacienda de navarra no se compensaba sino que luego eh, lo tenía que pagar el estado es decir ese sistema genera un desequilibrio bestial que sale a finales del año pasado que genera una deuda bestial de la hacienda fuera de navarra para con el estado es que supondría una quiebra ¿eh? oh. prácticamente se suponen prácticamente la mitad de lo que sería el presupuesto anual de navarra solo eso, o sea, bestial, bueno, ya ya lo detallaremos. Sí, claro. Y terminando, pues bueno, pues para salir del paso lo han hecho de de espacio calladito y básicamente van a seguir con ese sistema. Pero claro, eso no sale gratis. Bueno, básicamente, muy resumidamente, terminamos que Navarra, la comunidad foral de Navarra está de facto intervenida. Al ataque, señora Barcina, estupendo. Bueno queridas amigas y amigos, pues como siempre hemos llegado al final de este hortago de Navarra número 69. La crisis es la razón indiscutible que mejor clarifica a la independencia como el único camino que nos queda a este pueblo para poder ser nosotros los que gestionemos nuestra economía y nuestro Estado. Cada recorte económico que recibe el sueldo de un navarro equivale a espolio. ...puesto que ese dinero no irá destinado a crear riqueza en nuestro país... ...sino que irá directo a Madrid... ...a tapar el agujero que los gobernantes españoles han creado en su maravilloso Estado. Nosotros como siempre vamos a pagar los platos rotos de una economía... ...basada en el despilfarro y en el aparentar lo que no se es. Todos los estamentos del Estado español, desde el Españolito de a Pie... ...hasta su majestad el Caza Elefantes ha vivido por encima de sus posibilidades, sufragando ese despilfarro mediante créditos que comienzan en la tarjeta de crédito y terminan con los bonos del Estado. Ese desastre económico lo vamos a pagar nosotros sin haberlo generado y hoy de nuevo se verá claro y conciso como el Estado español necesita más que nunca del dinero de los navarros que, que los navarros producimos para poder pagar el agujero negro financiero. Los chorizos españoles no van a salir caros, muy caros a los navarros, pero el colonialismo por fin se quita su careta democrática y aparecerá como lo que siempre fue, un Estado cuyos ingresos siempre estuvieron basados en el robo y el espolio de nuestros recursos y nuestros bolsillos. Muchos ya elegimos el camino de la independencia como objetivo, pero otros, los que anteriormente manifestaban su apoyo a la corona, con la que está cayendo y visto las garantías y las ventajas que España nos proporciona, ...mucho antes de lo que ellos piensan... ...van a tener que acercarse a las posiciones estatalistas... ...si quieren conservar esta sociedad del bienestar... ...o de lo contrario volver a la España cañí de los años 60... ...porque un rescate es eso... ...colocar la situación económica de un país en su justa realidad... ...y con los números en la mano... ...la situación económica española no puede soportar... ...una sociedad que gasta como si fuese la sociedad alemana... ...porque sencillamente no gana ni produce lo suficiente... España de nuevo en la cola de Europa, el sitio natural que sus caciques postfranquistas y nuevos demócratas han colocado a su pueblo, donde antes estuvo cerca de la ignorancia, al lado del guardia civil y con la bendición del párroco y de la iglesia. Nosotros volveremos el próximo miércoles y regresaremos con más noticias y artículos que te animen a reflexionar y a quitarte el miedo a ese coco que le llaman independencia, que ahora y visto como está el percal puede ser la salvación para ti y tu familia. Esto ha sido Ordago Navarra, la voz de la esperanza para un nuevo tiempo, el camino de la libertad. Agur.